¡Churradas, churradas! ¡Hep! ¡Ya han buit moltes! De, de, de. Las 3.052 emisiones Piyalba. Desplazar todos los textos un poco a la izquierda. Aparentar triángulos. Insuflar macromiedo las masas. Dar por buena una nota a pie de página mientras se escribe una nota al pie de la nota en la que no se da por buena ni la una ni la otra. Peregrinar a la meca de espaldas. Caminar cortinas. Plantar azofaifos. De un jamón hacer mandarinas. Redescubrir América. Arrasar Mongolia a gatas. Apadrinar lechugas reducir a polvo la cabeza de un hongo con el abanico de una señora cosquillearse los estudios pitolear a destajo hacerse el mondongo fumarse la mandanga acariciar las pechugas de un mamut mandar un puma a la mierda ir detrás por delante samplearse los mocos hacer de tripas un colchón hacerse zueco parlotear sardinas provocar un tapir tirándole del asa pedir al juez instructor que le haga uno las uñas Transcribir barbas, imitar a James Mason comprando en un paqui, cuchichear nísperos, tener más novias que un loro, ...consensuar pérdidas de orina... ...llegar a presidente de la fundación prohibida haciéndose el muerto... ...ser redondo y azul... ...fumar por las ingles... ...bailar de rodillas en el fondo de un pantano... ...actualizar un cigarrillo... ...morirse de pisa... ...ensanchar el paso de gracia... ...lavarse las penas... ...hablar mal del planeta Marte... ...aprenderse de memoria el nombre de uno... ...depaltar... ...tirar la puerta por la ventana... ...cortar un átomo de los que han sobrado de la fiesta de ayer... ...mantenerse ano... Ah, ...hacer de postre comerse un Porsche, simpatizar con la extrema pierna, irse por las ramas en tren, comerse los mocos del bolsillo, asfaltar los mares del sur, marear la matriz, repasar una mierda, cagarse vistiendo santos, flotar en cubiertos de plástico por el pasillo, peinarse el mejillo izquierdo, trepar a Chocolatina Sala de Tres, desvincularse del agua potable, hurgarle los gatos de mamá, despejar laos, satuaturarar Perú esconder las corbatas del bizcon, interpretar bocadillos, extraer gas de la mantequilla, abanicarse con un hacha.